El próximo 3 de diciembre el Consejo Deliberante va a reconocer a vecinos y vecinas, como es habitual, y una de las que va a recibir esa mención es Marcela Castro, directora técnica del fútbol femenino de Old Boys. Marcela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué te parece esto que te ha tocado a propuesta en tu caso de Paula Grotto, que es la viceintendenta? Eh, bueno, la verdad que una satisfacción linda, eh, así que bueno, siempre digo que por ahí... Eh, estos reconocimientos sobre todo si es por parte de, de lo deportivo es es para todas no para todas las chicas que que hoy están jugando al fútbol no y Uy. las que han jugado uh -huh. lo esperabas de alguna manera te lo comunicaron antes de que se hiciera público cómo fue eh, sí sí tuve una charla y a ver si, si yo quería y obviamente que que los reconocimientos vendidas son importantes y, y bueno sí obviamente agradecida Bien, este año especialmente ha sido un año en el que por lo menos lo notamos nosotros, que seguimos mucho el fútbol femenino desde lo mediático, desde nuestra radio, pero notamos que has tenido el reconocimiento de jugadoras y personas vinculadas al fútbol femenino de todos lados, por supuesto por la campaña de Old Boys, pero mucho más allá de eso, como una luchadora, una pionera en esto que se está haciendo un poco realidad, ¿cómo te has sentido en este año que se está cerrando, un poco así, ha sido un año me parece especial para vos. Sí, la verdad que sí, eh, conozco muchas muchas jugadoras que hoy están jugando en distintos clubes, alguna habían pasado por el estadio siendo eh, niñas muy chicas, eh, otras que ya no juegan más, eh, tengo jugadoras que, que eh, he jugado con sus abuelas, así que Eh, conozco conozco mucha gente de, de la Pampa del fútbol y, y bueno que te reconozca es importante porque uno siempre uno siempre trató de hacer las cosas bien eh, a veces obviamente que que todos tenemos errores pero pero bueno eh, esre importante eso y uno sigue luchando siempre bien y cómo te sentís tratada en el club olboy puntualmente en este caso? Eh, no te escuché bien, perdón. No, digo, ¿cómo te sentís tratada en el Club Old Boys? Tu, tu experiencia venía de otro lado, bueno, te toca hace un tiempo estar en Old Boys, ¿cómo, cómo es, es ese vínculo, esa relación? No, la verdad que, que muy buena porque desde el principio que yo empezaron con este proyecto eh, cuando estaba Jamil Rostón eh, estuvimos hablando y siempre estuvieron abiertas las puertas para, para que yo participe con ellos y Y cuando iniciaron por ahí no no es que no estaba preparada, por ahí tenía otras cosas y y no me quería comprometer y no lo podía hacer bien entonces eh después iniciaron con categorías menores y, y bueno después vino la propuesta esa de trabajar con con mayores y y sí me gustó porque vi que ya habían iniciado con con las categorías menores ¿no? que esa es la base para para iniciar con todo esto y. Y bueno, acá estamos contentas y, y, y sí, bien bien atendida, eh, muy respetoso todos los profes conmigo, así que con las chicas bien le estamos eh, poniendo el hombro entre todos. Y bien, todas, obvio. El domingo juegan la segunda final contra Belgrano después de un triunfo claro en el primer partido, eh, ¿con qué expectativa guardan esa revancha? Eh, tranquilas como lo hicimos siempre, trabajando, corrigiendo cosas para para mejorar. Y bueno, ir con respeto como como se merecen todas, ¿no? Porque acá no solamente nosotras que que hoy estamos ahí en la semifinal fue un esfuerzo de de todas las chicas, ¿no? que están en en el resto de los otros equipos y más allá de lo del resultado, todas tenían muchas ganas de de participar en esta liga y y bueno, entonces todo lo que que se pueda hacer bien es para el bien del fútbol. Marcela muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más te escuchamos eh no nada agradecer a todas a todas las chicas no a todas las jugadoras que esas son las que eh, todos los días se esfuerzan, van al gimnasio eh, trabajan hacen mucho sacrificio para para hacer esto y y estar cada día mejor saben que están en un en un club importante y, y bueno eso lo valoran también así que a seguir esforzándose y trabajá no que con eso se logra eh, llegar a la, a la meta. Gracias de vuelta, Marcela. Bueno, gracias a usted por por apoyando toda esta este proceso que vinimos haciendo, estuvieron muy presente con todas las chicas Así que bueno. Eh, que tengan que terminen bien el año. Perfecto, ojalá sí así. Marcela Castro es directora técnica del equipo de fútbol femenino del Boys que ganó la zona campeonato, que va ganando 3 a 0 la semifinal Y además de eso, el 3 de diciembre, a las 20 horas, ese día va a ser el acto, va a recibir uno de los reconocimientos que hace el Consejo Deliberante a vecinos y vecinas. También van a recibir ese reconocimiento Susana Verdasco, Gladys Russell, Américo Taborda, Lucy Abram, Mayra Otero, Electra Tubán, Susana Sánchez, José Muñoz y Franco Ricci. Además de Mujeres por la Solidaridad como organización y la Asociación Socialista darnos la mano.